sido gritar al cielo y llorar por amor Ser tu orilla, tu horizonte, por un segundo eterno en un minuto de tu vida sido golpear mi voz de lleno contra tus silencios y colocar suspiros en cada una de tus palabras Ser una hoja en blanco, virgen y trazar tu nombre con fuego en mi pecho De ti, de tenerte aquí, y descubrir tus ojos como luceros, al observar los astros, testigos de mi nostalgia. Que sobre mi hombro, tu mano limpia, redimida, me vuelva humano, aquel humano que fui. Ansío me oigas, o, al menos, mis pasos resonantes en el umbral de las caricias que hoy no están. Mas son ellos. los que marcan mi conciencia y me estimulan a gritar pero no, ansío gritar al cielo y saber que estás allí ansias de ti, de tenerte aquí